Mauro Monteiro está en el Consejo Deliberante. Buen día, ¿cómo te va, Maurito? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día para vos y nuevamente para la audiencia y el equipo.、Eh, bueno, están más o menos en un papelón, en este caso el Poder Legislativo de la Municipalidad de Santa Rosa, porque están empantanados en una pelea. Que parece ser que no tiene solución, o por lo menos no va a tener por estas horas, es en saber si terminó o no terminó la sesión última de la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Y es por eso que la oposición. En comisiones, la que se está desarrollando en este momento, que es la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se niega a tratar los temas supuestamente entrados en una sesión que dicen desde la oposición no terminó. ¿Por qué? Porque pidieron un cuarto intermedio sin ponerle fecha para que el intendente Luciano Di Napoli le dé una respuesta a saber si va a convocar a una audiencia pública por la RTO. Desde el oficialismo dicen que esa. Ese, perdón, ese cuarto intermedio finalizó a las cero horas de ese día que de, la, de la sesión del Consejo Deliberante, según dice el reglamento. ¿Por qué? Porque ni la oposición ni la presidenta del Consejo Deliberante le pusieron fecha de reanudación de la sesión a ese cuarto intermedio. En eso está,、eh, están los concejales y concejalas de la oposición y del oficialismo. Por eso es que no avanzan los temas en las comisiones. Hubo una comisión de derechos humanos a las nueve de la mañana, no hubo temas, o sea que no se hizo, y ahora están tratando en comisión de Hacienda、eh, y Presupuesto. Algunos temas de los entrados en la última sesión. Por eso es que también hay una, una pelea casi infantil de concejales diciendo cómo interpretan un reglamento y cómo interpretan otros el mismo reglamento. Nosotros hace un ratito hablamos con Lucas Ovejero, que es el concejal oficialista. Y dice claramente que para el oficialismo terminó la sesión y la oposición debería tratar los temas centrados en las comisiones. También el concejal oficialista dijo que el primero de octubre se va a implementar la ordenanza que regula esta revisión técnica obligatoria en la ciudad de Santa Rosa. La sesión nosotros la dimos por finalizada. Por lo que dice el reglamento, ¿no? el reglamento dice el artículo 96 que si no pone fecha、eh, y horario, a, a tal momento、si、se, se finaliza a la, hora, la sesión. Por eso, nosotros, en la interpretación que decimos, es que está finalizada la, la sesión.、Eh, ¿Esa fecha no se puso en la, en la sesión? No, no, y en realidad, ahí cuando ellos piden, presentan la nota en la, en la sesión,、eh, hablando sobre el tema de la, del pedido de la, de la audiencia pública que le habían pedido. En, en el ejecutivo, en realidad, nosotros nos llega una nota en la misma sesión y no es que nosotros estábamos rechazando la nota porque él arreteó, por es porque no teníamos información y los pasos que habían hecho era ingresarla en el momento que nosotros estábamos sesionando. Pidieron un cuarto intermedio y la p r o p u s i e r o n ahí. Por eso, nosotros no es que no queremos escuchar a los vecinos ni nada por el estilo, como planteaban ellos. Sino era por una situación de como de, de, de, del momento que estábamos y, y, la, y las sesiones estábamos planificadas para otras cosas.、Uh -huh. eh, las reuniones de comisiones se tratan temas que de, entra, entran dentro de la sesión.、Claro. Ahora que no quieran tratarlos desde la oposición es porque consideran que la sesión no terminó. Claro, ellos、eh, en su interpretación que hacen es que la, la sesión sigue, están esperando que la, que la convoque s e a Continúe, nosotros la interpretación que hacemos por el reglamento que, que leímos en, en el r e g l artículo m e el n t o a 96 es claro que dice que la sesión, si no pone fecha, que en realidad lo que tenían que haber hecho ellos cuando pidieron el cuarto intermedio、eh, haber reunido los jefes de bloque, reunirse con la secretaria, de, de, con la, la presidenta del consejo y proponer una fecha y horario de la, de, de la, para seguir la sesión. A no, a no hacerlo así, Eh, dejaron abierto a que supuestamente ellos interpretaban que el intendente lo iba a llamar o le iba a mandar la nota o la contestación que ellos pedían. Bueno, si no pones fecha y no pones、eh, horario, el artículo es claro que la sesión a las cero horas se, se, se termina o sea, finalizando.、Bien. Todo va encaminado para que el primero de octubre entonces se ponga en marcha la RTO en Santa Rosa. Y es lo que dice la, la, la ordenanza, lo que se propuso en la, en la ordenanza anterior, eso ya está, está vigente así. Bien. y qué pasa con el taller? Porque desde el municipio, por lo menos el intendente dijo en un medio de comunicación. Que iban a iniciarle algún trámite judicial porque están este, bueno, retrasando el... la habilitación. Bueno, la, la información, esa, eso depende de Nación ya. Eso está dependiendo de Nación y eso no depende de, de, de nosotros. Nosotros, el plazo de la ordenanza ya está. Eso ya depende del Ejecutivo. El Ejecutivo le dio, la, el tema de comercio le dio la habilitación y ahora están esperando que llegue a nivel nacional la, la, la contestación que p i d i ó la agencia, ¿no? Eso todavía no llegó. Tendría entendido que no. Eh, no te sabría decir bien, pero creo, tengo entendido que no. Bueno,、eh, Lucas Ovejero, el concejal oficialista acá en el Consejo Deliberante,、eh, queríamos tener la palabra de alguien de la oposición, pero en este momento están participando de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y están、eh, en, ese, en, ese, en esa cuestión casi infantil. e l oficialismo pone un tema a tratar en comisión y desde la oposición le dicen. Que no, porque la sesión última no terminó y no lo van a tratar. Por supuesto que cada uno tiene su posicionamiento.、Eh, por ejemplo, recién estaban hablando de la Fundación eh, Acción, eh, que está pidiendo un predio también、eh, para, para funcionar, y la cuestión de la cancha de la, de la Escuela de Fútbol de los Dieguitos, que también es un tema que se trató en la comisión, y que cada uno tiene su posicionamiento, pero. Este, que determinan o por lo menos consideran que la, la última sesión no terminó y es por eso que los temas no los quieren tratar. Bueno, ahí acaba de terminar la, la Comisión de Hacienda y Proceso. Romina, a t e n é s un minuto para hablar?、Eh, estamos en vivo para Radio Carmes. Vamos a hablar un ratito con Romina Pazzi, que es la concejala. Del radicalismo. ¿Cómo estás, r a m i l a Buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, escuchamos recién un ratito a Ovejero contando su posicionamiento y, sobre todo, su, su interpretación del reglamento. Dicen que la sesión terminó, pero ustedes consideran que no, por eso no están tratando los temas. Exactamente. Eh, nosotros, eh, como también dijo nuestro concejal que integra la Comisión de Hacienda, que es Diego Camargo,、eh, para nosotros la sesión está en un cuarto intermedio. Nosotros hicimos una moción. En donde pedimos un cuarto intermedio determinado a la respuesta del intendente. ¿Cuál es la respuesta del intendente? Si convoca o no a la audiencia pública para tratar la revisión técnica obligatoria, la ordenanza de revisión técnica obligatoria. Bueno, ellos interpretan que como no quedó determinado con un día y hora de reanudación, la sesión cae porque es el otro supuesto que está previsto en el reglamento cuando no se determina y en el transcurso del día no se reanuda, cae la sesión. Pero nosotros fijamos, primero hicimos una propuesta de fecha, por supuesto, como es una atribución de la presidencia del Consejo, que es Romina Montes de Oca en este caso, ella no fijó por esta misma razón, porque está sujeto a la respuesta del intendente, es que para nosotros todavía estamos en un cuarto intermedio. Por esa razón entendimos que los temas que ingresaron en esta sesión no pueden tratarse porque está. Todavía no está concluida la sesión. Esta es nuestra interpretación. No que los temas no los vamos a tener que tratar, sino que cuando concluya la sesión, ahí sí dar el tratamiento. O sea, técnicamente no pueden determinar un dictamen porque los temas no se aprueban por sí o por no. Exactamente. Pero bueno, esto está sujeto a interpretaciones y sí,、si, eh, con esto del juego de las mayorías, que ellos están diciendo que fue una mayoría circunstancial, que es verdad, porque faltaba un concejal del oficialismo. Pero estos, estas son las reglas de la democracia, así como nosotros aceptamos y entendemos que tienen hoy una, un desempate en los temas que no、eh, hay discusión o que no tienen una mayoría propia, lo respetamos. Bueno, en esta ocasión、eh, nosotros, con la mayoría que teníamos en esta sesión, hicimos una moción y esta fue la moción que se aprobó.、Bien. Faltan 15 días más o menos para la implementación de la ordenanza de la RTO, que ya ha traído sus, sus problemas, sus discusiones. ¿Crees que en estos 15 días puede haber una convocatoria del intendente o crees que esto se va a dilatar y el primero de octubre va a comenzar a funcionar? Bueno, en primer lugar, nosotros nos vamos a esperar hasta el primero de octubre.、Eh, ya el plazo, el plazo que nosotros interpretamos de la normativa administrativa para que el intendente conteste ha concluido. Eh, por eso nosotros en ese momento urgíamos, porque nos parecía que era urgente presentarlo en esa sesión, pero bueno, como los concejales del oficialismo siguen protegiendo al intendente, que está empecinado en no responder, ya no solo tratar, sino no responder, bueno, nosotros articularemos la vía a través del otro organismo que puede convocar a la audiencia pública, que es la presidencia del Consejo l i b e r a n t e Entonces le pediremos a la presidenta del Consejo l i b e r a n t e que ella la convoque. Ahora veremos si. Siguen negándose a escuchar a más de 12.000 vecinos y vecinas, porque esto fue una fecha límite que pusimos nosotros para juntar firmas, pero sigue la gente pidiéndonos firmar.、Eh, entonces, a ver si van a seguir desoyendo a la gente. ¿Qué significa que el intendente haya dicho en un medio de comunicación que va a iniciar acciones legales contra la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Porque no habilita el taller. ¿Qué se sabe de eso? Sobre todo pensando en que mucha gente ya tiene una oblea que no sería lícita. Bueno, eso es el, el, la otra pata del tema o del gran tema que tiene la RTO. Porque por un lado es esto que nosotros venimos insistiendo en que se suspenda la obligatoriedad por las razones que hemos dicho, a la que se sumó estas irregularidades que hay en el medio.、Eh, nosotros hemos intimado. Mediante cartas de documento al intendente para que clausure el taller, porque el taller no está debidamente registrado ante la agencia. Y esos incumplimientos no son solo del taller, sino del municipio, que es el obligado y el que tiene los compromisos asumidos por un convenio firmado con la agencia para que taller que habilite comercialmente esté debidamente registrado y cumpla con toda la normativa nacional. Bueno, nosotros estamos convencidos que los incumplimientos vienen en primer lugar desde el municipio y、eh, concatenados con el taller. El municipio ha decidido、eh, a iniciar una demanda administrativa contra la agencia, c、pues、u e e l l o s entienden que hay una mora de la Administración Pública Nacional. Eso es un carril que la Justicia Federal responderá、eh, esa, ese amparo por moral. Nosotros seguimos analizando y estamos terminando de concluir las acciones legales contra el municipio y contra el taller. Bien, mientras tanto, el vecino dice: el 1 de octubre me la pueden llegar a pedir. ¿Qué hacemos? Por eso nosotros seguimos insistiendo en esta audiencia para suspenderla, porque la ordenanza dice que comienza a regir a partir del mes de octubre. O sea, dice 10 meses, por lo tanto, a partir del mes de octubre. Independientemente de que algún funcionario del, poder del Departamento Ejecutivo diga que será meramente educativa, pero las normas no son educativas. Si a mí me exige una ley que para circular en un vehículo tengo que tener la licencia de conducir, No es educativo el decir que es obligatorio o no es obligatorio esa normativa. Entonces generamos mayor confusión desde、eh, la intendencia a los vecinos. Mira, muchas i r a m gracias.、Y、gracias a vos, madre. Romina Pasi, la concejala de radicalismo, hablando aquí en Radio Carmesi. Y bueno, la vía que les queda. Más allá de la presentación que hicieron al Ejecutivo, es ahora directamente pedirle a la presidenta del Consejo Deliberante, en este caso la viceintendenta Romina Montes de Oca, que convoque a, a la audiencia pública. Mientras tanto, todo esto.、Eh, no se han tratado los temas en comisiones porque entienden que la sesión anterior todavía no terminó. Bien, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía voces y novedades de estos dimes y diretes del Consejo Deliberante de Santa Rosa.